Sí, la verdad que sí. Después de de tanto tiempo, la verdad que ha sido una de las obras que más nos ha costado. Eh, esta obra tuvo una parálisis producto de, de problemáticas económicas y financieras que tuvo la empresa. Eh, tuvimos que rescindir contrato, volver a licitar la obra. Eso, la verdad que lleva un trabajo fuera de lo normal, de lo que de lo que normalmente hacemos cuando tenemos o cuando licitamos una obra, en el desarrollo normal de una obra. Pero bueno, se llegó. a la finalización total con lo que están viendo ustedes y lo que ve todo el personal y, y las autoridades de la provincia un edificio con una calidad de excelencia donde nuestros compañeros libres van a poder desarrollar sus tareas eh, en muchas mejores condiciones de lo que venían haciendo hasta ahora así que para nosotros es una alegría enorme desde luego punto de vista no haber podido terminar una obra con esta envergadura en la capital de todos los ranerinos y por otro lado cederle a, a nuestro compañero del IPRO, la obra social de, de la provincia, estas instalaciones para que lo puedan hacer de, de manera eficiente. Estuvieron inaugurando distintas obras en, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El día de ayer estuvieron aquí en la ciudad de Viedma también, en la parte del aeropuerto. Lo de ayer fue un hecho... Es una obra que por ahí está medio oculta por por lugar donde está emplazada, pero fue un hecho trascendental por lo que significa la instalación de prefectura eh, para todo lo que es la zona Atlántico Sur, eh, comandar desde la localidad de Viedma. ¿no? Entonces ayer había dos aeronaves, estaba todo el personal de, del plana Mayor de Prefectura, eh, marcando un poco la importancia de lo que se va a significar la instalación de ellos acá eh, para atender todo lo que es la zona sur litoral argentina. Y sobre todo, como lo explicaba el Gobernador, con un punto muy particular, ...que tiene que ver con el cambio de la matriz productiva... ...que está teniendo Río Negro en el Golfo... ...tanto la obra de, del Vemos como a futuro... la exportación de gas, eh, el papel que va a tener Prefectura en, en, esa, en ese sector va a ser preponderante, con lo cual nos estamos adelantando, si se quiere, a, a esa situación, eh, el hecho de instalar Prefectura acá y obviamente en la colaboración que le permitió el Gobernador de seguir para adelante apoyando a este organismo nacional para que se instale en toda esta zona, para que tenga el control de todo lo que es la, la parte marítima eh, y el trabajo en conjunto, que es lo que siempre marcamos nosotros, no, el trabajo en conjunto con los municipios, con las hermanas provincias, con autoridades eh, de las fuerzas de de seguridad, en este caso de prefectura, entendemos que la única forma de poder lograr cosas es trabajando en conjunto y no en forma aislada. También viene preguntar si viene extendiendo el plazo de la obra de la terminal de aquí de la ciudad de Vietma. Eso es una obra que desarrolla la municipalidad, nosotros ya por lo menos la parte que nos competía, que acordamos con, con Marcos, ya se cumplimentó, era un aporte de 300 millones de pesos que hizo la provincia, eh, ahora están trabajando en algunos sectores para poder habilitar parte de lo que es la, la terminal, por supuesto que le falta, ayer Marcos decía, creo que está en un 65, cerca del 70% de avance, eh, le falta un poco más para terminar, eh, pero entendemos de que ya a corto plazo, por lo menos por sectores, se puede ir inaugurando.